Y anoche, a las 8 de la noche, como vos lo contabas recién, Pali, en los títulos, se eh, hizo la inauguración oficial del centro de transbordo que tiene Santa Rosa. Uh -huh. Está en la esquina de Oliver y, y Rivadavia. Sí. Se ve bonito, Ent che, de noche. Por lo menos es las imágenes. ¿eh? Tiene buena iluminación, lindo, colorido. Por eso lo hicieron de noche, claro. claro. Sí. Qué eh, acto como armaron, ¿no? Tiders? ¿Cómo? Digo, qué acto armaron. Eh, un acto... Como si fuera una eh, obra muy... Un, un acto casi de campaña. Sí, sí, sí, sí. Con tribuna, con, con gente ahí. Sí, sí, con tribuna, con sonido y, este, y con la presencia del candidato, Ariel Rosenberger. Claro, también. Mm. Exactamente. Las tres personas que estuvieron en el... Hablando, o sea, no hablando, sino este en, en el corte de cinta, fueron eh, Luciano Dinápolis, el intendente, Ariel Rosenberger, el candidato a diputado nacional y actual ministro de... de Gobierno de Derechos Humanos, y el gerente del EMTU, Emanuel eh, Alfayate. Después hubo ahí presencia de concejales y concejalas, eh, algunos funcionarios eh, municipales, y después eh, este, gente común que este, se acercó a ese lugar, donde pudieron escuchar el, las palabras de Luciano Di Napoli, que un poco se golpeó el pecho por estas, estas políticas públicas que implementó el gobierno, de, el gobierno municipal, de municipalizar el servicio de transporte urbano de pasajeros es una, es una política un poco también para jactarse de eso en el medio de, de, de su gestión, que por supuesto que tiene críticas como cualquier gestión pero esta política pública la implementó excelentemente bien, porque aparte funciona el servicio y porque era necesario salir de una empresa privada y que este servicio lo preste, en este caso el municipio. Hizo todo un recorrido de cómo fue la la previa a esta municipalización del servicio, la compra de los eh, colectivos, la implementación de, de este servicio público en Santa Rosa, y después también hizo todo un recorrido por las, este, por las políticas que se implementaron para mejorar eh, las garitas o los refugios en la ciudad de Santa Rosa, aunque en ese caso también. podrían mejorar un poco más y también la este el incremento de las líneas que se que se este, que se pusieron en santa rosa para cubrir sobre todo los barrios del sureste de la ciudad de santa rosa donde se, se sumó una línea más y se mejoró otras líneas lo que va a suceder ahora es que cualquier persona que se tome un colectivo en cualquier lugar de santa rosa y llegue hasta el centro de transbordo va a tener 40 minutos para tomarse otro con el mismo precio de un solo boleto Eso es todo un detalle. Y respecto a eso, el intendente de Santa Rosa eh, expuso ante la, la opinión pública y también la gente que estuvo ayer en el, la inauguración, ¿cuánto costaría un boleto sin los subsidios municipales y nacionales? Dijo que costaría 500 pesos en lugar de 120, que es lo que cuesta hoy un boleto general, porque para los jubilados y jubiladas cuesta la mitad, para los este, veteranos de guerras también y cero pesos para los estudiantes de todos los niveles eh, de la ciudad de Santa Rosa. Eh, también dijo que en ese lugar la idea es que pase el interurbano, o sea que pase por ahí o que pare por ahí también el colectivo que va a la localidad de Toay y también llamó a defender las políticas públicas en las, en las urnas y también... Este, como sociedad para poder mantenerlas y que sea este, un beneficio para todas las personas. Si les parece, escuchamos apenas un fragmento de lo que dijo ayer Luciano de Napoli. En algún momento pueda parar aquí el interurbano que, que, que es Transur, que, que utiliza o nos conecta con la hermana ciudad de Toay, y que la gente llegue aquí, trasborde, y que pueda esperar con comodidad, y que pueda esperar en condiciones para... que ese tiempo, esos 30 minutos que estamos tardando hoy, entre línea y línea o entre unidad y unidad, podamos hacerlo de la mejor manera. Por eso, como ven, la idea era avanzar, siempre es avanzar. Hoy a la tarde hablaba con Emma hacíamos algunos números y pensábamos en lo que sale un boleto de colectivo. Y en lo que saldría... si ese boleto de colectivo siguiera en manos privadas, ya que vamos a hacer números, hagámoslos y tirémoslos sobre la mesa. Digo, hoy un boleto de colectivo, si nosotros tuviéramos que cargar todos los costos que tiene el servicio, estaría alrededor de 380 pesos. Pero además, como está en manos privadas, habría que sumarle la ganancia privada. Entonces, estamos hablando de que sin ningún tipo de subsidio nacional ni municipal, que es lo que los que estamos bancando el servicio de transporte urbano de pasajeros, hoy un pasaje de colectivos en Santa Rosa podría llegar a valer hasta 500 pesos. Pero además, un tramo del pasaje, sin hacer el famoso transbordo del que estamos hablando. Así que imagínense lo que era ir al hospital, a René Favaloro, ¿no? Estamos hablando de cerca de mil pesos. Bueno, hoy el pasaje. que financia el Estado, que subsidia el Estado, que sostiene el Estado para nuestras clases populares y para nuestros laburantes, en Santa Rosa sale 120 pesos. Con lo cual hay que poder decirlo, hay que poder explicarlo, hay que poder conocerlo y hay que dejar de naturalizar las cosas, hay que dejar de naturalizar las cosas. Hay que conocer, hay que poder reflexionar, hay que, naturali hay que dejar de naturalizar... Y sobre todo, vecinos y vecinas, hay que defender las políticas públicas. Y eso se, se defiende de una sola manera. Se defiende en democracia y se defiende en las elecciones. Por eso, lo que les pido es, entre todos y todas, defendamos las políticas públicas. Esta es una política pública modelo en la ciudad de Santa Rosa. que no existe en todos lados del país y que está siendo mirada por muchos lugares de nuestra patria. Les agradezco de corazón por haber estado y vamos a seguir avanzando con el sistema de transporte urbano en la ciudad de Santa Rosa. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, un acto casi de campaña de Luciano de Napoli, inaugurando el centro de transbordo que queda en Rivadavia y Mansilla, justo en esa esquina. Hay un centro de transbordo sobre la calle Mansilla y otro sobre la calle Rivadavia. Ya a partir de ahora, porque está en el sistema SUBE, cualquier persona puede tomarse, con un, puede tomarse dos colectivos pagando un solo boleto.